Se adelanta un talón de setecientas Más gastos sin contar Otras 500 en fichas del casino Mi último tren llegaba con retraso Así que decidí aceptar el caso De la rubia platina Yo era un huele bragueta sin licencia Quemado en la secreta por tenencia Extorsión y líos de faltas Estaba como buena expolicía a sueldo de un pez gordo que sabía cobrirse las espaldas. Ninguna zorra vale ese dinero. Pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropa. Cantaba regular, pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado Senti que las campanas del pasado repicaban a duelo La última vez que oí esa melodía Me resentaron tres años y un día masiva en la modelo Para jugar al blackjack y ser un duro Andar escaso de efectivo es igual que pretender evitar con un parol al futuro Misualidad me temen en los casinos Me daban diez de los grandes Por el caso de la rubia platino Los besos que le dan las chicas malas Salen más caros Cuando los regalan Y huelen a fracaso Pero el croupier me echaba cartas buenas Y la rubia platino era morena Y el caso era un gran caso En un bistro del puerto de Marsella Nos fuimos demorando entre botella Y botella de Oporto Los que pusieron precio a tu cabeza Le dije exagerando su belleza Se habían quedado cortos Puede que me estuviera enamorando Porque antes del café cambié de bando de hotel y de sombrero mi viejo puso un cuarto con dos camas fingiendo que la dama era una dama y su hijo un caballero ni siquiera señor estoy jurado parezco como alega mi abogado locura transitoria dispare el corazón que yo quería con premeditación alevosía y más pena que gloria para jugar al blackja y ser un duro dar caso defectivo, de es igual que pretender en vida en por unparo al futuro No por casualidad me temen en los casinos quién de los grandes por seguirle los pasos a la rubia platino? Prava volve, pra sealguj en el ambiente. Necesitaba un par de buenos clientes, salto para mis vicios, y un despacho decente. No dan para comer las putas del barrio chino. Todos los lunes no me encargan el caso de alimento. La... parte de tener dramática parte y que saber que las faltas son una lotería.